Lo importa acá son las camisetas celeste y blancas, que todos nos pongamos la misma camiseta celeste y blanca y dejemos las otras de lado para poder mejorarle la calidad de vida todos los días a los rionegrinos y a los argentinos. Así que para eso venimos, vamos a trabajar ahora con Mónica y todos equipos para fijar una agenda común, pero teniendo esto que marca el gobernador, que ha sido la la instrucción fundamental del presidente con cada uno de nosotros, los ministros, que es realmente fortalecer el federalismo en todo el país, articulando con los gobiernos provinciales y dejando hasta ramificaciones que por ahí en algunos en aspectos y sin lugar a dudas en educación durante estos últimos años han sucedido. Queremos concentrar los esfuerzos en articular con el gobierno local y fortaleciendo este federalismo que es tan importante para que podamos realmente llevarle soluciones a los argentinos. Ministro, ¿cuáles son los temas centrales de la agenda en estos días? Lo más importante en este momento es conocer la situación provincial, digamos. Como lo venimos planteando y lo ha planteado el presidente, venimos con mucho humildad a nuestro trabajo para resolver los problemas. Por eso tenemos que conocer los problemas. Y no se pueden conocer desde la capital federal de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que sentarnos y conocer la realidad en cada una de las provincias. Eso es lo que me ha llevado a recorrer, este acá uno Buenos Aires nos ha llevado a recorrer el país. Así que eh, el primer foco es, es conocer la realidad de las provincias. Y luego enmarcar en esa realidad ¿sí? los objetivos que ha puesto el Presidente en, en el área educativa, en mi caso, que son el primero, es que uno nazca donde nazca en nuestro extenso y gran país, tenga las mismas oportunidades, que tenga una escuela de calidad cerca de su casa, no importa donde nazca, y en eso tenemos que articular con los gobiernos provinciales muy fuerte. Que todos puedan ir a la escuela a partir de los tres años, también un, un gran objetivo. Y también que podamos tener más información para hacer mejores decisiones, con lo cual necesitamos evaluar. Para eso vamos a crear un Instituto de Evaluación de la Calidad, que va a conducir a Elena Duro. Y finalmente, formar este y darle a nuestros este, maestros en todo el país las herramientas que necesitan para, para poder realmente enseñar, el apoyo que necesitan. Eh, tiene que ver con lo económico, por supuesto, ahora estamos cerca de una este pero tiene que ver también con el apoyo social. la sociedad volvamos a darles el rol económico. ...significativo que tiene nuestra sociedad como transformadores de la realidad... ...porque ellos están transformando la realidad de nuestros niños y niñas... ...y eso es transformar la realidad mentira. ¿Qué pauta salarial va a consensuar con las provincias... ...tomando en cuenta que se viene la paritaria? Como lo ha planteado el presidente, el jefe de gabinete... ...y, y, y el ministro de Economía y de Trabajo... ...los ministro de Economía y Trabajo... ...estamos tratando de hacer un gran marco de acuerdo este económico-social... ...y estamos construyendo ese acuerdo... ...con lo cual las pautas precisas todavía no las tenemos... Obviamente que van a tomar en consideración esta realidad que es de cada una de las provincias. etcétera pide un piso de 40% para negociar. Bueno, pues tomo eso, me parece que sinceramente no, no veo en qué indicador se basa para decir el, el 40, pero pero bueno, hemos negociado seis paritarias exitosas en la ciudad con este gremios de no afines porque hemos ambos sido muy realistas y racionales, así que espero el mismo realismo de racionalidad en esta administración. ¿Qué ministro, ¿qué va a pasar con los programas nacionales que se si llevan en la entrada provincia? Van a continuar, todo lo que lo que ha tenido un impacto positivo creemos que debe continuar. Lo que sí queremos es trabajar en conjunto, porque no nos parece que el Gobierno Nacional esté contratando gente en la provincia de Renegros, por ejemplo, o cualquier provincia, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos es articular a través del Gobierno Provincial esos programas, y decir, que los recursos maneje el Gobierno Provincial. Pero los CAF, los Centros de Actividades Juveniles, los, los, los CAI, las escuelas y son programas que han, que han mostrado en algunas en algunas provincias, no todas, y eso también va a ser una definición provincial, pero en algunas provincias han mostrado un impacto muy importante. Por tanto, ¿quién debe continuar? Ahora, que el Ministerio Nacional tenga como tiene más de 25.000 contratos en todo el país. No nos parece razonable. Es decir, que esos recursos deberían para que si, esa gente, toca todo caso, contratada por la provincia y, y continúe. Si sí, tenemos, este por ejemplo, con el Plan Fines, diferencias en términos de la calidad, porque ahí también depende en qué provincia uno este, recorra, ha habido mejores y peores implementaciones. Entonces vamos a evaluarlo, porque queremos que los jóvenes que reciben el Plan Fines, que va a continuar, reciban un título que realmente refleje la calidad que uno espera de un título secundario en Argentina. Con esa visión de articulación a través de, de, de las provincias y de realmente evaluar la calidad de los programas para garantizar que uno no está sufriendo un fraude. Cuando uno le da un título secundario a un joven hoy, como pasó en Argentina, y ese joven luego va a la universidad y no comprende textos, no más algo estamos haciendo mal. Como gobierno, y nosotros tenemos no que hacernos cargo, le estamos dando un título a un joven que, que es un fraude. Pero ese fraude se, se termina, lo hemos dicho con mucha claridad, nosotros no vamos a mentirle a los jóvenes, sino que saben de, que han terminado el secundario cuando no comprenden texto. Eso lo tenemos que terminar, por eso queremos ser Y trabajar en conjunto con las provincias para que eso no suceda más y lo que el presidente nos ha planteado es que todos se termine secundario pero no de cualquier manera entonces ahí vamos a los conceptos de calidad si termina el secundario sin la posibilidad real de ser dueños de su futuro los jóvenes entonces les estamos mintiendo y yo también estoy dispuesto a discutirlo con el gremio no tengo ningún problema o espero que menos tiempo pero no tengo problema próxima vez sentarnos en el gremio y discutir estos conceptos porque nos, ¿qué estamos esperando el sistema educativo? ¿qué esperamos nosotros? creo, porque habíamos hablado también con, con la ministra que el sistema educativo le dé a los jóvenes las herramientas para que sean mejores que nosotros como sociedad. que si Construyamos en las escuelas de nuestro país una mejor sociedad. Eso es lo que nos pide el presidente como objetivo general del sistema educativo. Por eso queremos garantizar que uno nazca donde nazca, tenga acceso a esas herramientas. Y eso no lo podemos hacer del gobierno nacional. No tenemos esa soberbia. No lo creemos. Tenemos que hacerlo con los gobiernos provinciales, que no solamente conocen la realidad provincial, sino que están ya con los sistemas este, de gobiernos locales, trabajando en otras soluciones. Bueno, la educación debe ser parte de esa política integral. No mencionó bueno, el programa Conectar Igualdad. Seguimos en ese camino, vamos a construir. Nosotros creemos que lo primero que hace falta con Conectar Igualdad es que conecten, porque hoy las escuelas no están conectadas a Internet, entonces el primero objetivo que uno puso el presidente es conectar todas las escuelas a Internet y lo, este, estamos planteando el ambicioso objetivo de, en dos años, tener todas las escuelas conectadas junto con el Ministerio de Comunicación que, que conduce Oscar Aguad. Pero luego también seguir el, la política de entrega a computadoras, inclusive en la primaria, más allá de estos pisos este, o aulas móviles que se están entregando a las primarias, ir a un programa uno a uno, sobre todo en escuelas rurales, en zonas marginales, donde el acceso a la tecnología es más difícil. Pero no basta con eso, tienen que aprender a programar los jóvenes. O sea, nosotros en, la, en las escuelas de la ciudad, a través de Internet, lanzamos una iniciativa para que aprendan a programar en la primaria los chicos, que ese es el bilingüismo del siglo XXI, ¿no? hablarle a la computadora. Las computadoras hablan todos los idiomas, lo sabemos, todos podemos hablar con la computadora Si aprendemos el lenguaje de la computadora podemos hablar todos los idiomas. Eso más el acceso a tecnología este, de última generación, vamos este, a plantear a través del INET la inversión para que todas las escuelas secundarias del país, todas, tengan acceso a una impresora 3D, que tengan acceso a la última tecnología que les permite a los jóvenes interactuar con el, con el futuro.